En principio lo que vemos con agrado y muchísima satisfacción es la, la decisión política del Presidente de la Nación de avanzar finalmente con la, reglamentación de, con la nueva reglamentación de la ley 27.350 de uso medicinal del cannabis que me parece un paso muy importante, sobre todo entendiendo que la reglamentación anterior la realizada por el macrismo era totalmente restric restrictiva y no otorgaba los derechos y las facultades, sobre todo a los, a los autocultivadores, dejando cuestiones sin reglamentar y, y hablando de una falta de interés realmente notable en el sentido de la necesidad de esos cultivadores eh, y sobre todo de aquellas personas que sufren algún tipo de patología y necesitan el aceite de cannabis, eh, esa necesidad que tienen para, como paliativo de, de ese aceite y de, de cultivar en su casa, digamos en su propio domicilio. Con lo cual lo que vemos es un, ese avance por parte del Estado Nacional como muy importante que se complementa también con el registro voluntario de personas usuarias y cultivadores que nosotros planteamos en Santa Rosa y que pudimos aprobar con una amplia mayoría de concejales y concejalas en, en el Consejo Deliberante y vemos realmente que va a existir una complementariedad ...respecto de esa cuestión entre ese registro... ...y también el registro nacional. Bien, eh, que se pueda vender en farmacias... ...también ahí hay una pata del mercado que se metió... ...digo, después de esta reglamentación a nivel nacional. Sí, me parece muy importante esa cuestión... ...respecto de, de... ...habrá que ver después cómo se materializa... ...la cuestión de la distribución... ...pero me parece muy importante el hecho de que... ...el Estado sea protagonista de esta cuestión... ...que pueda también también impulsarse la, la producción por parte del Estado, en el sentido de garantizar posteriormente el acceso de las personas a un derecho básico que tiene que ver con la cuestión de la salud propia de cada uno de, de esos usuarios y, y familiares que desde hace tiempo están reclamando eh, la legalización del autocultivo para poder eh, acceder en forma Eh, normal, digamos, y sin tener el peligro o estar en la ilegalidad, en la clandestinidad eh, al, al aceite de cannabis. Me parece realmente fundamental y también la cuestión de las obras sociales y de las prepagas que tengan que hacerse cargo de, del acceso para estas personas me parece realmente considerable y un gran avance para la sociedad argentina. Bien, eh, el registro, ¿qué pasa con el registro que se aprobó acá a nivel local? ¿Hay interesados, interesadas, se acercaron? Eh, ¿Qué no hay? Hubiera... Sí, eh, respecto del registro, está ahora en instancia de reglamentación, se está avanzando en ese sentido, haciendo las consultas pertinentes por parte del Departamento Ejecutivo para hacer la mejor reglamentación que se pueda y generar el mayor acceso y, y, y garantizarlo, el mayor acceso posible a, a, a este derecho humano que tiene que ver con, la, con lo sanitario, digamos. Y esa cuestión lo que vemos es que se está... Se está tratando, se está trabajando junto a distintas organizaciones que están también involucradas en la temática y que durante años participaron de esta, de esta lucha. Uh -huh. eh, ¿Reglamentar quiere decir que todavía no se pone en vigencia esta ordenanza? Claro, eh, la realidad es que se trata de un registro que avanza sobre una pla plataforma virtual que entrega posteriormente una especie de certificado, un soporte digital para que esa persona que está en su casa, autocultivando, hoy en forma legal, lo cual nos parece buenísimo, pueda tener ese papel que le indique a, la, a alguna autoridad que, que requiera conocer qué es lo que está haciendo en su casa, digamos, eh, eh, respecto de eh, poder justificar digamos, lo, que, lo que se está haciendo. Bien. Con lo cual, eso también, otro punto de, de la, del proyecto de ordenanza que nosotros aprobamos, avanzaba sobre la posibilidad de que el intendente firme convenios, con distintos organismos para la producción local uh -huh. de, de, del aceite de, de cannabis, de la planta, digamos. Y en ese sentido también se crea un consejo consultivo conformado por especialistas vinculados a la temática, por universidades, por gente del departamento ejecutivo y el legislativo local. Un amplio espectro, un amplio abanico conformado también por familiares y usuarios y cultivadores solidarios que son muy importantes también en toda esta red de garantizar el el acceso a la salud, digamos, al aceite, y en ese marco nos parece muy importante porque ese, ese consejo lo que va a hacer también es ayudar al municipio a crear políticas y programas locales para, para avanzar en la, en la temática y en la implementación de distintas medidas.